28. Si Nadam muere, su trabajo está interrumpido, excepto de tres, una caridad majestuosa o una ciencia que es beneficiosa para él o un buen chico que lo llama.